Aguila de la revolución, Hoy me trae tu voz enero Y ya incendia los vientos tu canción Rosa roja, rosa roja, camarada Tu mirada que tan lejos ve, La más dulce madrugada Vejo amar por siempre tu fe la muerte audió como perra, enloquecida, dio dolor y soledad y se por la tierra, siembra homicida, relámpago de oscuridad, pero.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 Todavía teme verte renacer cuando siente entre la luz musgo más cercano en cada amanecer. No detendrá la mañana que avanza a prisa, que va levantando el mar que se adivina temprana sobre la brisa galopando hasta llegar al sol.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 la tierra en el camino que me trajo acá vine a buscar lo que todas queremos, trabajo digno, torrisas si y respeto. No tengo espacio para tus maltratos. Estoy harta de recoger hasta el último trapo. Yo sé lo que quiero, yo sé lo que es bueno, cuidarme, quererme, luchar con mis compas no ganas de volar en mis propios brazos quiero dormir donde el aire me ve donde el sol sea suave donde no hayan que hacer decir que trabajo y sostengo a mis hijas creciendo con mis propios interes Todo el mundo quiere beber chaguamas, todo mundo quiere fla la cama, nosotras también, nosotras también, todo el mundo quiere comer bañadas, todo el mundo quiere beber chaguadas, todo mundo quiere fla en la cama, nosotros también, nosotras también, somos trabajadoras, somos trabajadoras, no somos tu servidoras, ni data ni gacha, ni tu muchacha. MULȚUMIT PENTRU decir que trabajo y sostengo a mis hijas creciendo con mis propios să ne vedem, să ne vedem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 don cuando su padre la mató por casera ilusión. luceo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 Lo de un tracante, un sucio corazón, se ahoga con un horror.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 cambio a no ser el reclamo por lo merecido. Juramos versos y pensamos cuerdas desde el mar a la ciudad con el escudo a subimos la colina presaquendo una verdad y en un acorde de intención el estplendor de los años vividos te irá te irá, te irá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 Se paran en el abismo de sus canciones Esa, mi forma de vivir, yo te cantando todas las señales anuncian cataclismos fundea mi escudo y mira bien forma de vivir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 Afriando los límites de lo prohibido, haciendo detonar la explosión contenida, por más de 20 años demasiado vida, defino otro sentido y busco más arriba, le desopa la vida otra margarita, uniendo una estocada esta suerte que grita, perdida ante la aurora que va a ser ahorita. Londra con tu canto, nuevo y orientado, acepto tu propuesta de apartar los dedos con los ojos. Sos la viață. Las paredes de lo prohibido, pero contigo no importa el riesgo, uso mi sentido donde las paredes, busco mi fortuna en otra parte, me juego la suerte por amarte, me no importo el riesgo, uso mi sentido rumbo las paredes, voy a replantear una solución, como una paloma buscas. Adiós amor, me tengo que marchar para conmigo dar riesgo, busco mi sentido me rumbo las paredes, si me encuentro, voy a salir de este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 el final si vos y yo no fuimos más que una sombra de voz yo ya no quiero amarte, quiero olvidarte y sé bien que sin vos vive mejor mi amor y tu corazón también me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 Dulce enemigo fuera tu amor de mi amor, si queriendo ser mío, muerto de frío, hubiera pedido calor.